Duro. Y no, no es sabina, ¿eh? ¿Cómo que no? Lo que duran dos peces de hielo En un whisky o un que le duran los whiskies a él? En vez de fingir O estrellarme una copa de celos Le dio por reír De pronto me vi Como un perro de nadie ladrando A las puertas del cielo Me dejó un neceser con agravio La piel en los labios y en el pelo y es que al hombre de la gabardina lo conocéis hace mucho tiempo es una voz histórica de este programa es el hombre que más sabe de espionaje en nuestro país él es Fernando Rueda Rueda Fernando así que se fue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 Para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacías. Para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la querida, que tardé en aprender a olvidarla. 19 días y quinientas noches. ¿Por qué escuchamos esta canción? Nos lo va a contar, nos va a sacar de dudas. Fernando Rueda, el hombre de la gabardina. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Hola, hola. ¿Por qué escuchamos esto? Porque yo estaba... Pero, ¿cuándo dice el estribillo? ¿Cuándo dice el estribillo? Hemos entrevistado. Ahora, Ramiro Calle ha quedado muy poco oriental eso de tener prisa, ¿eh? Pero yo quería escuchar el estribillo ya. Lo de bueno, 19 noches y 500 días Al revés sí. oh, eh, eh, eh, claro. No, no, días y 500 noches no, eh, Es que me no gustaba la noche claro, pues día, pues yo que eso sé. son 500 noches Claro, claro <risa> ¿Sabéis qué pasa? Que cuando me ha dicho Silvia Ha preguntado Que, que cuál era mi canción Que qué canción poníamos eh, Que fuera algo mío Que me encantara y tal Es que llevo Llevo un año y pico Sabina siempre me ha gustado Ha sido uno de mis cantantes favoritos Y, y, y soy un fan Hacer ritmo Lo que pasa es que me he pasado el último eh, año y medio Me lo he pasado escuchando a, a Sabina porque estaba escribiendo eh, mi libro de destrucción masiva y resulta que uno de los protagonistas era un fan de, de, de Sabina ¿no? y entonces esto que voy a contar puede parecer una excentricidad pero cuando eh, tenía que describirle a él cuando tenía que, que contar los seguimientos que hacía de, de Al Qaeda en Irak cuando tenía que contar todas esas historias eh, Me ponía a, a Sabina, ¿no? Me ponía a Sabina porque Sabina me metía de alguna forma en, en el ambiente, ¿no? Tenía que comprender eh, cómo una persona que era, teóricamente, una persona eh, conservadora, una persona, eh, un joven eh, que, que amaba la legión, que yo qué sé, militar, espía y tal, cómo podía ser que cuando tuviera que hacer las misiones más arriesgadas, se pusiera una, una cinta con, con Sabina, ¿no? Y claro, de tanto, de tanto oírlo, pues, te terminé escuchando a Sabina una y otra vez continuamente en, en, en todo momento, ¿no? Y una de las que más oí fue la de las 19 días y 508, ¿no? preguntándome cierto... efectivamente qué quería decir, Sabina, ¿no? Por cierto, Fernando, <ríe> te estoy presentando como el hombre a la pero estoy cayendo a la cuenta que estamos en agosto, te la puedes quitar, ¿eh? Bueno, te voy a decir una cosa. Tienes que tienes que abrazarte la... de calor. Estoy con gabardina, como siempre, Claro. pero como estoy más relajado... Con gabardina de verano, ¿no? No tengo no tengo un guión. También te puedo decir que me estoy fumando un puro Sí. Y que, que... y que me he puesto el... el y una pipa, ¿no? De, de, whisky, eh, es, de whisky. Estás con la gabardina imaginaria, porque en realidad lo que estás es, pues eso, con tus gorritos sí, Ese no te falta, por si acaso, pero a saber que otras cosas te pues... No, ¿sabéis qué? que eh, a lo largo de estos años igual que a vosotros me han me han puesto un montón de, de me han hecho un montón de dibujos un ¿no? montón de trajes eh, Los, los fans de, ¿no? de, de fan de gente que sigue el programa y, y, y es curioso porque uno de los elementos que siempre estoy delante del micrófono con el puro y el whisky pero eh, en la mayor parte de ellos estoy también con la, con la gabardina ¿en realidad qué somos? ¿lo que nosotros somos en realidad? ¿o cómo la gente nos ve y como la gente eh, nos no imagina ¿no? Esa figura mía de saliendo de, de una alcantarilla, ¿no? Bueno, pues, pues en realidad eh, es que soy como la gente, eh, eh, o somos, yo creo, ¿no? Como la gente, como la gente no, no, nos ve. Y aparte a mí es que me encanta eh, eh, poder reírme de mí mismo y poder, poder eh, tirar para adelante. Eh, con un poco de humor que yo creo que es absolutamente imprescindible. Oye, qué poco espía eres, ¿eh, Fernando. Mira que suena el teléfono mientras hablamos contigo. Pues para que veas. Claro. Las horas que... Y son, te están llamando. Y... Y esto es eh, la juerga padre Oye, por cierto, eh, que caemos un poquito en eso, ¿no? Cuando hablamos en de espionaje parece que nos ponemos una gabardina pero de tópicos eh, El tópico es real en algunas ocasiones pero no siempre, ¿no? Pues no, no, porque en realidad mi vida como, como investigador del espionaje eh, Pues ha tenido poco que ver con, con eso en el sentido físico Pero sí en el sentido psíquico, ¿no? Eh, cuando, cuando tienes que investigar y tienes que, y tienes las, la necesidad de que las fuentes con las que hablas no las conozco a nadie, es verdad que tienes que adaptar, adoptar una serie de precauciones, de precauciones, ¿no? de, precauciones eh, de todo tipo, ¿no? Eh, no utilizar el, el teléfono móvil, por ejemplo, eh, para llamar a la gente, porque el, el teléfono móvil, como sabéis, deja rastro y, y, y con alguien que tiene, como los servicios secretos o la policía, capacidad de, de poder saber las llamadas que has hecho en los últimos meses, pues identifica claramente quiénes son las personas con las que, con las que tratas, ¿no? O, ¿no? o no poder quedar eh, con, con las fuentes en, en bares donde te puedan hacer una, una foto, ¿no? porque son pruebas de que, de que esas personas que en realidad están quedando contigo, pero que no deberían quedar eh, con un periodista, eh, bueno, pues eh, hay que protegerlas, ¿no? Entonces, sí, di, Fernando, di. Sí. No, no, eso, digo que, que lo que pasa es que eso es con natural, ¿no? Por eso, eh, y, y lo llevo haciendo tantos años que es parte de, del juego, ¿no? Y lo que pasa es que muchas veces, después de haberlo hecho, lo cuento también, porque yo creo que es necesario... Eh, to, eh, tomarnos un poco a, a, a chunga y además decir esto ya lo he hecho no lo voy a volver a hacer. ¿no? Decías eh, periodista, tú eres un periodista de este tema, un investigador del mundo del espionaje, de cómo influye en lo que vemos, eh, hay una parte que no vemos, eh, pues ahí está entre de otras cosas el espionaje, pero alguno diría, bueno, Fernando quería ser espía y seguramente se dedicaba a esto porque quería ser espía en el fondo. Pues mira, eh, no. Y, y además te digo algo, eh, yo cuando he quedado con, con, eh, con espías en, en varias ocasiones, se han reído y han dicho, bueno, tú para espía no sirves. ¿no? <risa> yo, yo recuerdo una vez, eh, al principio, hace muchos años, que quedé con, con, con el Lobo, yo iba a esa reunión con, con mi director en aquel momento en interview, que era eh, Manolo cerdán íbamos en el coche, iba conduciendo yo, y nos había dado unos datos para llegar a la cita eh, clandestina, por supuesto y yo me había perdido y además que no sabía cómo, cómo hacer ¿no? y nos llamó 20 minutos después pero ¿dónde estáis? y digo, mira, no tengo ni idea de dónde estoy y dice, valientes espías estáis sí. hechos, no os mováis de dónde estáis ¿no? es decir, yo sería un pésimo espía porque además yo veo a la gente y eso de recordar las caras que es muy importante en un espía no? tener esa memoria fotográfica En mi caso es, es tremenda, es decir, que yo veo a la gente y, y si es eh, un chico joven o una chica joven que me mira y me sonríe, pienso, este es, ha sido alumno mío en algún momento, ¿no? Pero el resto de la gente es que no tengo... Eh, me suenan, pero no sé identificarlo. Hay muchos... Por lo tanto, nunca... Eh, lo de ser espía no va conmigo. Bruno. Hay muchos espías, agentes negros, intoxicadores, eh, gente en la cara B de la actualidad eh, cuando estamos hablando del día a día, cuando vemos una portada de un periódico por ejemplo y las eh, noticias, nos damos cuenta de que detrás eh, de muchos hechos de los que aparecen ahí ha aparecido el mundo del espionaje o está presente el mundo del espionaje pero eh, escribe con eh, trazos eh, finos Sí, eh, yo creo que fíjate que yo eh, llevo ya un montón de libros sobre eh, este tema, aparte de un montón de de artículos y montones y montones de, de intervenciones en la rosa de los vientos, ¿no? es decir, cientos, yo creo que por encima de los miles y tal, pero eh, hay un, un submundo dentro de, de los servicios secretos eh, que sigue permaneciendo oculto, un, un submundo de, de influencias, un submundo de presiones, un submundo eh, verdaderamente eh, duro. Y uno de ellos es el de los. Eh, agentes negros, ¿no? Los agentes negros son son personas, como Miquel Lejarza, pero que hay un montón de ellos que en realidad están trabajando para el servicio secreto, pero que tienen la tapadera perfecta, que es su propia vida, ¿no? El propio trabajo que ellos se han buscado, eh, y entonces es muy complicado saber realmente quiénes son espías y quiénes eh, no, no son espías, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que araño un poco la superficie, pero, pero lo que hay es verdaderamente tremendo y creo que si lo supiéramos eh, nos asustaría. Pero tú como espía, por ejemplo, has dicho que no, que, que estás eh, archidemostrado y te lo han dicho los que saben de eso, que, que no valdrías. Pero Nada. también es cierto que tú tienes un, un trabajo como periodista de investigación que, claro, eres uno de los más envidiados porque, eh, de algún modo, estás en contacto con los que están guardando los secretos. Y, claro, saber los secretos que tienen guardados esos eh, agentes de inteligencia e incluso ganarte su confianza para que te vayan filtrando alguna cosa que otra... Eso es estar, pues, eh, fíjate, ligadito, ligadito a, a lo más oculto que puede estar ocurriendo en cualquier país. Eh, mira, Silvia, el, el problema de los espías es que les educan desde el primer momento a que cualquier cosa que sepan dentro del servicio tienen que morir eh, con ella, uh -huh. que no pueden contarla, y ese es un gravísimo problema. Eh, es necesario para que el servicio secreto funcione así ¿no? que no haya nadie que, que largue ¿no? sin embargo eh, cuando hay gente que está en este mundo que quiere contar cosas porque considera que han sido injusticias porque considera que han sido una actuaciones absolutamente ilegales o partidistas es verdad que, eh, que muchos de, de ellos a lo largo de los años recurren a aquellos periodistas que de alguna forma tenemos una vitola de independientes es decir, que tenemos la capacidad de contar las cosas buenas pero que también podemos contar y contamos de hecho, las cosas que no funcionan bien, ¿no? Entonces eh, bueno, pues eh, esto es, digamos el patrimonio de muchos años eh, eh, trabajando y esta es una de, de las cosas que te permite tener una información que a veces Otros no manejan. Has mencionado la figura de, que re, de Mikel Lejarza. Eh, es una figura que eh, todo el mundo conoce, no quizá por su nombre, pero sí por quién es. Estamos hablando del lobo. Eh, la película del lobo, la hemos visto, la historia del lobo. Tú escribiste un libro que se titula Yo Confieso, que son sus eh, memorias. Has hablado muchas horas con él. Eh, ¿Cómo fue tu contacto? ¿Cómo lo conociste? Eh, ¿Cómo entraste en eh, conversación con una persona que es un mito, es una leyenda, pero tiene que estar muy oculto como ese lobo? Sí, sí. Eh, yo había tenido y había escrito del lobo mucho, porque es un personaje del que hay que escribir en la casa, en... en... En, en varios sitios y yo tuve la oportunidad un día de que eh, eh, cuando, estando precisamente también en interview cuando era su director el director Manolo cerdán un día me lo presentó ¿no? y mmm, tiempo después eh, dimos un curso de verano en la Universidad de Rey Juan Carlos sobre espionaje y acudió Miquel en secreto y bueno mmm, la verdad es que el, la primera relación que hay ahí que que eh, eh, eh, Estando juntos, me presentó a su mujer, a Mamen, y Mamen me puso a parir en cinco minutos por todo lo que había publicado, que yo estaba que no sabía dónde meterme. Porque me dijo, pero es que tú has dicho esto que de, de mi marido, que es mentira, es que tú has dicho... Y Miquel ahí mirando, sabéis Callado. Y, y, y yo decía... Como un espía, ¿no? Se calla, pero recibe todo, ¿no? Pero claro, claro. No, no. Fija, fijaros que luego... Eh, con el paso del tiempo yo tengo una relación que adoro a Mamen que Mamen eh, cuando hicimos las memorias eh, era una memoria de Miquel pero al estar yo pues decidió también participar quiero decir que todo cambió ¿no? pero que es muy difícil ¿no? e y ese primer conocimiento con Miquel pues fue difícil pues porque mmm, yo había publicado cosas que no le gustaban posiblemente me había equivocado en, en otras cosas ¿no? pero sobre esa esencia Creamos una, una relación y creamos una relación de, de, de amistad, de sinceridad, que esto es lo más complicado de crear con un espía. ¿no? Es decir, yo puedo presumir ahora y presumo de que tengo unos cuantos amigos espías que en el momento tuve con ellos unos inicios, pues lo, lo típico, un agente del servicio secreto frente a un periodista que no consideraban de fiar, que en el, eh, en el centro nunca me han valorado eh, excesivamente y que sin embargo con el conocimiento se ha generado esa amistad. ¿Por qué? por la base esa de yo voy a ser sincero contigo y tú vas a ser sincero conmigo, ¿no? Y, y bueno, y a partir de ahí pues generas lo que quieras. ¿no? ¿Hay alguna parte de la conversación, eh, tú has tenido miles de horas de conversación con él, con el lobo, con Miquel, has eh, hablado mucho de lo divino, de lo humano, pero has hablado de cosas que se pueden contar pero que has dicho, esto no lo voy a publicar? Pues mira, eh, sí esta es una parte de la, de la historia que, que algún día tendremos que, que contar ¿no? cuando Miquel, Miquel y yo estuvimos durante muchas horas, muchos días, en distintos momentos, hablando de, de sus memorias ¿no? Miquel eh, me dijo desde el principio, yo te lo voy a contar todo luego, luego si hay alguna cosa lo vemos, yo, fenomenal, es la mejor forma y entonces hubo en determinado momento que Miquel se puso a hablar de determinados temas relacionados con el, con el misterio, ¿no? Cosas que él había vivido, situaciones eh, pues muy complicadas, ¿no? Y estuvimos horas, ¿no? Y, y al día siguiente eh, Miquel me dijo, Fernando, yo creo que lo que hablamos ayer mejor no lo sacamos, ¿no? Mejor no lo sacamos porque va a haber gente que va a pensar que, que estoy loco, la gente no entiende esta, estas cosas, ¿no? Yo respeté respeté eso, pero es verdad que eh, había una cosa, por ejemplo, que os cuento, aunque os la cuente brevemente, y es que eh, Miquel, a los eh, tres años, estaba en la plaza de su pueblo, en una al lado de una fuente, jugando, como cualquier niño a los tres años, ¿no? Y, bueno, pues se resbaló dentro de la de la fuente, era invierno, y cayó dentro de ahí, ¿no? Cuando le sacaron estaba eh, sin sentido. Yo no sé si es que se había congelado o, o qué era, ¿no? Entonces cogió su madre, lo cogió en brazos y lo llevó al, al médico del pueblo y tal, ¿no? Y, bueno, el médico del pueblo le dijo que, que Miquel, que... ...que no respiraba... ...y que, no, que se había muerto... ¿no? ...y entonces... Sí, ...le dijo que se llevara al niño a casa... ...y que eso... ¿no? ...tremendo, cuando estaba llegando a su casa... Eh, ...ellos vivían al lado de un convento de monjas... ...y... y ...cogieron las monjas y se empeñaron... ...en, en ofrecérselo a la Virgen... ¿no? ...y lo pusieron en el altar... ...y se pusieron ahí a rezar... ¿no? ...es decir, una cosa muy típica de pueblo... ¿no? Esta, mm. e, ...estas cosas... Y de, de repente estaban rezando eh, por, por el alma pe, pe, que se había ido y, y de repente Miquel se despertó y, y salió corriendo de la iglesia. ¿no? <risa> eh, la historia, a Miquel obviamente no se acuerda, a Miquel le han, se la han contado, ¿no? y la historia tal y como se la contaban la, la, las monjas, sobre todo, porque su madre se quedó impactada, es que mm, le habían llevado ahí porque estaba muerto y que había eh, que había eh, resucitado. Yo no digo que se muriera, ¿no? Pero digo que, que son de esas cosas, bueno, pues de estas, él eh, tuvo una serie de, de experiencias, muchas experiencias, que no contó y que, y que bueno, eh, quizás algún día eh, habrá que contarlas, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué decía no contarlas? ¿Pensaba que a lo mejor le restaban credibilidad? Eh, él decía, eh, es que este... Eh, Él, él, ya te digo que me, me contó, es decir, que yo tengo montones de, de, de, de páginas sobre eso, pero él pensaba que quien decía esas cosas, la gente iba a considerar que, que no estaba bien de la cabeza. Y, y bueno, quiero decir que, que en aquel momento, ya te digo, que, que yo había llegado a ese pacto, que decir, que también es verdad que, que la historia básica que queríamos contar en aquel momento era la historia... De, de alguien que eh, había estado durante 40 años en las alcantarillas del, del poder y que eh, recontaba la historia de España desde un punto de vista de un espía oculto, ¿no? Pero, pero bueno, y hay historias eh, tremendas, ¿no? Tú has eh, dado a conocer eh, la historia en escrito en este libro, y yo confieso, está en roca, la historia de Miquel Lejarza del eh, Lobo. El CNI... Eh, la organización de los espías españoles, eh, la presidencia, lo que sea. ¿Tuviste algún tipo de presión, tú o Miquel, o Miquel y tú, o los dos, eh, algún tipo de presión del poder, sea cual sea, para que no sacaréis o no publicaréis o no dierais a conocer determinada cosa? Pues mira, eh, la historia de este libro es... Un, es eh, Miquel es un tipo eh, absolutamente listo y absolutamente... Que sabe, es decir, conoce todas estas cosas porque tiene mucha experiencia, ¿no? Y entonces, eh, cuando Miquel decide contar sus memorias, eh, él quiere contar su versión de los hechos. Se han escrito libros, se han contado muchas historias desde, por, por periodistas de investigación, que están muy bien, se hizo una película, tal, no sé qué, pero él quería contar lo que era su verdad, la verdad de lo que había ocurrido, ¿no? Y entonces él, eh, cuando me lo dice, yo le digo, pues escribe el libro, escríbelo. Y dice, no, no, es que quiero que lo escribas tú, ¿no? ¿Por qué quería que lo escribiera yo? Porque él sabía que yo iba a contar su historia. Porque yo se lo dije, digo, es que lo que tienes que contar es tu historia, ¿no? Entonces, es verdad que en el CNI le habían eh, dicho de aquella forma que ellos tenían algunos periodistas amigos que podrían escribirle el libro, ¿no? Pero que lo que quería era hacerlo con total libertad. Y, y ese total libertad suponía que era yo el que lo tenía que pero porque que, confía en ti y sobre todo claro y pero qué pasó que pues que al final en el cuando llegó el momento final de, del libro que ya estaba terminado que ya eh, se lo entregué a la editorial eh, Miquel me pidió una copia y tal y yo le dije digo mira Si esta copia es para, para el servicio, espera a entregarlo a que el libro vaya a publicar. Digo, porque es que si no, van a decir que hay que van a quitar cosas, van a presionar y tal. Y, y Miquel me dijo, va, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, que Miquel eh, sabía cuál era su obligación y su obligación era entregárselo inmediatamente al servicio. Pero no me hizo caso, se lo entregó al servicio... Y tardaron un, un mes en contestarle y en decirle que eh, mejor que no publicara el libro. <risa> y entonces Miquel eh, me lo dijo y le dije, digo, Miquel, ya no podemos, el libro ya está, ya no pueden hacer nada, en la editorial hemos llegado a unos compromisos y tal. Y entonces eh, dijeron, eh, no, bueno, pues que eh, quitemos una serie de cosas, que quitemos nombres, que quitemos cosas, que quitemos eso, ¿no? Entonces hubo ahí una serie de, de presiones y, di y cuando hablo de presiones utilizo intencionadamente esta palabra, no recomendaciones, sino hubo presiones. Y eh, bueno, eh, a, al final el libro salió tal y como estaba publicado y hubo algunos nombres eh, de, de agentes que ya no tenían nada que ver además, era gente, porque si no los habríamos quitado. Es decir, ya habíamos quitado todos los que estaban operativos. Yo jamás publico un nombre de un agente que esté operativo, ¿no? Y entonces, eh, pero ellos querían quitar alguno y tal, y bueno, y al final eh, tuvimos que quitar al, a, a algunos nombres que ya digo que se pueden encontrar perfectamente. Y de hecho yo en la promoción he dado los nombres porque no tenía por qué ocultar. En alguna ocasión, eh, tú como investigador, como escritor de este mundo del espionaje, en alguna ocasión, eh, por una de las formas eh, que se hace por parte de los que mandan en ese mundo eh, para desprestigiar lo que han dicho, es... Atacar al individuo, al mensajero, a la paloma, a la persona que ha puesto por escrito algunas cosas, desprestigiándola, diciendo mentiras, eh, lanzando una serie de dudas que luego quedan, eh, ¿has notado tú en tus carnes en alguna ocasión la existencia de ese poder que decía cosas eh, ocultas, eh, negras, mentiras sobre ti? Pues sí, claro. Es decir, es verdad que cuando yo empiezo, el, el director del, del CECHID es Emilio Alonso Manglano y Emilio Alonso Manglano, eh, yo no sé si respetaba o no el trabajo, pero deja, dejaba hacer. No se metía en nada, no decía nada, allá cada uno lo que quisiera. Es verdad que yo publiqué La Casa e inmediatamente, un año después, ellos eh, eh, apoyaron un libro que se llamaba Las sombras del poder para dar su versión de los hechos pero hasta ahí todo normal lo que pasa es que llegó un, en el 96 un director que se llamaba Javier Calderón y Javier Calderón eh, bueno pues eh, se, se dedicó a, a echar a, a gente buena que sin ninguna justificación etcétera, etcétera, y yo obviamente apoyaba y daba información a, a, sobre lo que estaba pasando, entonces él se molestó mucho, él presionó muchísimo A mi director, eh, cogió y, y teníamos una guerra. Un día nos reunió eh, mi director en una comida, en un reservado a los dos. Y, y fijaros que hubo un momento en que mi director, Pedro Páramo, eh, nos interrumpió a, a Calderón y a mí y nos dijo, ¿podríais gritaros un poco más bajo? <risa> sí, está, entonces, está muy bien esa frase. Y, y luego... <risa> Y luego lo que es verdad es que Calderón lo que hizo como no podía como obviamente no podía parar la libertad de, de información lo que hizo fue ponerme eh, a parir y delante de otros periodistas, de otros profesores de universidad, diciéndome que diciendo que, el, que la casa no había, había sido un, un trabajo que tenía muchos errores, etc etcétera, etcétera. Sí, sí. y de hecho, Algún, algún periodista y, y algún profesor de universidad publicó que había que mirar La Casa con las eh, la debidas precauciones y, y tal. Hay que decir que La Casa es el libro... Muy conocido es eh, tu obra, eh, Cumbre, la casa es el libro en donde cuentas, la casa es el nombre que tiene el CNI de, noma, de forma popular, la casa es el libro en donde tú cuentas eh, absolutamente todo sobre el servicio de espionaje español, algo así, el CNI viene a ser algo así como la CIA española, por cierto, que lo has mencionado hace tan solo un segundo quizá uno de sus directores más importantes es Manglano eh, o más conocidos, es el personaje un poco que montó toda la estructura del espionaje español actual y la gente lo que no sabe es que tú tenías una relación con él, ¿no? Bueno <risa> Eso queda un poquito entrecomillado, ¿eh? Evidentemente, pero lo digo para que lo expliques No, no es, una co es una coña que hace Bruno porque sabe la, la, la historia. Manglano, fijaros, yo llegué en el 82, Manglano llegó en el 81, o sea que compartimos prácticamente los 14 años que él estuvo al frente del de CNI. Yo, con Manglano, no hablé ni una sola vez. Es verdad que Manglano, para frenar mis historias, me mandaba gentes, ¿eh? Y llegaban agentes, oye, que nos ha dicho el director que hablemos contigo, a ver si pactamos, eh, esto que vas a contar pues nos lo dices antes, nosotros te damos información, hicieron todo este juego. Pero yo nunca tuve relación con Manglano, excepto una vez, una sola... Vamos, no tuve relación de ningún tipo, pero una vez coincidimos. Y coincidimos en un curso de verano en en, en, eh, en el escorial de la Complutense, en el cual él iba sí, a dar... Sí, perdona, digo, se van a pensar que en el escorial están los, los niños de espías, Miquel Lejarza, Manglano... que veas, ahí todo tremendo. Bueno, y el hecho es que cuando Eh, eh, yo yo di una conferencia y él fue un día a, a dar una conferencia entonces cuando él llegaba yo joder, iba a dar la conferencia y me entraron ganas de ir al baño entonces me fui al baño a, a, a, y cuál fue mi sorpresa cuando estaba yo haciendo mis cosas y en el y al, en el de al lado llegó y se puso manglano ¿no? entonces, <risa> ¿en el de al lado qué miramos, significa? explícamelo <risa> está, yo estaba eh, haciendo pis Y él se puso a hacer pis. En el, ¿eh? en el baño de al lado, no. en el Me vas a perdonar, no. En el meadero de al lado. La en escena es que, la, al lado. es que es de película, ¿eh? Sí, y entonces... Y hasta entonces no en, os en, habíais dirigido la palabra. No, no os habíamos dirigido la palabra, nunca. Me habían llegado sus mensajes, toda esta cosa no. Y entonces nos coincidimos, no había nadie más, los dos solos, Nos miramos, los dos ahí con a nuestras cosas, nos dijimos un eh, hola, buenas tardes, y yo que había llegado antes, pues dije, bueno, la verdad es que fue tal el corte que podía haber aprovechado para preguntarle los grandes secretos del, del país, aprovechando que no podía salir corriendo, pero bueno, él, él te podía decir, mira, ¿lo sabes todo sobre mí? O casi todo, ¿quieres saberlo todo? <risa> No, no, pero fue, fue algo, algo estupendo, Era, era, fue un director que durante los primeros años convirtió el servicio secreto en, en un gran servicio secreto y luego ya se entregó a la causa eh, de los socialistas y cometió un montón de errores, pero bueno, un gran director. Sí. La verdad es que eh, tu libro de, de la casa fue un auténtico descubrimiento porque realmente hasta entonces los servicios secretos españoles eran como algo... ...prácticamente intocable, ¿no? Entonces tú lo hiciste cercano al, al gran público a enterarse de, de muchas cosas, ¿no? Lo normalizaste de algún modo. Eh, fue como que, que esto realmente existe, porque claro, era como siempre la en eh, las películas, pero que nosotros tuviésemos un servicio secreto similar en España y que tú de alguna forma pues humanizaras y contaras los casos... Pues yo creo que, que, que la gente fue como que, que le puso un poco en su sitio también a los servicios de inteligencia aquí aquí en España. Y eso por un lado. Y, y, y a mí me gustaría un poco, comentando que estabas eh, diciendo eh, esos contactos que has llegado a tener, no tener, cuando han intentado a ver si, si parabas algún tipo de información o lo matizabas, si al ver que ellos no conseguían pararte para que tú siguieras publicando o informando, si en algún momento te han intentado colar algún bulo para ver si lo publicabas y así que quítate credibilidad. Pues mira, a lo primero te diré que eh, yo siempre he tenido un, un, una preocupación y es que yo sé que La Casa es un libro... Que, que de generaciones y, de, y que ha quedado ahí y que fue una aportación muy importante que, que yo tampoco me, me infravaloro, ¿no? Es verdad que eh, mi gran eh, felicidad ocurrió cuando, porque de, La Casa fue durante tres meses el libro más vendido en este país, se hicieron ocho ediciones y hace un par de años Roca decidió eh, reeditarlo, ¿no? Y entonces, eh, aunque llevamos cuatro ediciones más, pero eh, el placer fue que le pedí a Alberto Saiz, que fue director del CNI, que hiciera un prólogo para esta nueva edición y, y aceptó, ¿no? Y, mm -hmm. y claro, ya con el, el paso del tiempo, que un director del CNI considerara una gran aportación ese libro, para mí la verdad es que fue un, un gran gran placer. ¿no? Ah. Sobre lo de colárbulos, eh, yo no lo sé. Es decir, es probable que que me hayan facilitado en algún momento una eh, información que no se correspondía con la realidad, con el deseo de, de intoxicarme. ¿no? De, yo destacaría eh, a veces eh, que el CNI o el CSID han intentado saber quiénes eran mis fuentes. ¿no? Porque a, a veces, eh, ya, ya lo he dicho, ¿no? el CNI como tal no creo que yo les interese más Eh, mucho, ¿no? lo que les interesa es quiénes son las personas que hablan, ¿no? Y entonces, yo sí recuerdo una vez que, que bueno, que utilizaron a un amigo mío que había estado en el servicio y que ya estaba fuera para eh, proponerme eh, escribir eh, una historia y que ellos me la pagaban. Como yo no acepté, porque obviamente me habrían pillado ahí, ¿no? Entonces ellos me pidieron que identificara una fuente mía que según ellos eh, les había Estaba filtrando información que estaba dañando al servicio ¿no? y que eh, ellos eh, creían saber quién era la, la fuente en que me pasaba información, pero lo que de, necesitaban es que yo eh, de alguna forma lo dijera para que ellos pudieran proceder a, a detenerle. Uno de, los, no, no acepté, ¿no? uno de los directores en, del Servicio Secreto Español, Félix Sanz, eh, para intentar un poco ganarse el aprecio, la buena prensa eh, de los periodistas, eh, los quiso convertir un poco en sus amigos, acercarse un poco a ellos. Y se tejió una red extraña en donde, bueno, pues eh, ocurrieron cosas, ¿no? Sí, bueno, eh, los, los directores de los servicios intentan, eh, no, no solo felizán sino todos los demás, intentan mantener buenas relaciones con la prensa, básicamente con lo, los dueños de la prensa, ¿no? porque al final para su trabajo es muy importante eh, contar con esa ayuda, contar con, con, con, con ese... Eh, contar con ese eh, poder, ¿no? Y entonces eh, Félix Sanz eh, fue un hombre que, que durante su mandato se procedieron al secuestro de, de eh, hubo un secuestro de varios periodistas por grupos yihadistas, ¿no? Entonces eh, Félix Sanz eh, ayudó a, a, a estos medios a, a la liberación de los periodistas. Lo único que pasa es que Obviamente, él actuó como tendría que, como habría actuado con cualquier eh, español que fue secuestrado. Es decir, ahí se necesita, no es la policía, hay que hacer determinadas cosas y las tiene que hacer el CNI, porque pueden estar bordeando la, la ilegalidad, ¿no? Y entonces, lo único que pasa es que, claro, no solamente es que les liberara, sino que, que procedió al pago de, de los rescates, estamos hablando de de millones de, de euros ¿no? bueno esto le permitió tejer una eh, aumentar su red de, de, de periodistas y empresarios amigos eh, gracias a, a esta a esta circunstancia en la cual lo, los periodistas los empresarios estaban dispuestos casi a cualquier cosa para conseguir eh, eh, que sus periodistas volvieran sanos y salvos a, a, de regreso a, a A casa ¿no? eh, es, es un trabajo se llamado fíjate que yo he hecho una historia como la destrucción masiva en la cual hago el homenaje eh, popular el único que se le ha hecho popularmente y, y, con, y contar una historia dura de, de ocho agentes del cni el gran drama del CNI para eh, so, con sus eh, que murieron en, en irak a raíz de la, de la invasión estadounidense, y cuento esa historia, cuento cómo actuaban, cuento es una historia apasionante, y sin embargo, eh, ellos han permanecido callados, eh, incluso simulando estar molestos, porque a, al contar la verdad pues siempre hay alguien que queda mal, y en algún momento pues puede haber gente del CNI que no haya quedado bien. Pero si, ni siquiera ahí yo creo que han tenido ese reconocimiento, que yo no lo espero, y además yo no lo he hecho por eso, ¿no? Pero, pero bueno, cuando uno está en, en un lado de la barrera es verdad que desde el otro lado de la barrera a veces lo único que pretenden es, es pasar de ti. Y nuestro periodista favorito es el autor de libros como yo confieso, como La Casa, La Casa 2 en Destrucción Masiva, El Regreso del Lobo, él es Fernando Rueda, que es un placer tenerlo aquí en La Rosa de los Vientos, haberlo tenido en esta temporada tan importante y tenerlo dentro de muy poquito tiempo.